i boca vamos a salir del laberinto el laberinto es este sistema político tal cual lo conocemos hoy pero que difícilmente pudo representar a lo largo del tiempo la totalidad de los intereses del pueblo quizás en alguna ocasión estuvimos cerca de eso pero ya ya no es posible por lo tanto para arrancar diremos que no vamos a permitir que nos gobierne una tiranía y que para eso no es definitivamente necesario la letra de las leyes eso viene después eso viene después de que el pueblo organizado en la calle en decide cuál es el destino propio para sus intereses. El resto de los mamotretos jurídicos están destinados a dejar pelado a este pueblo. Pero porque siempre fue así. Muy pocas veces en nuestra historia las leyes estuvieron a favor de los más humildes, de los más pequeños. Sí, sí, seguramente sonará injusto, se sonará exagerado, pero quien nos escucha deberá comprender que en este tiempo actual, en este momento actual, toda institucionalidad, toda juricidad, toda representación está en tela de juicio y no nos ayuda demasiado a pensar de otro modo. El espíritu de nuestro pueblo más humilde Está en las calles, como la hora actual lo requiere. El pueblo absolutamente rechaza estas trampas institucionales, en general y en particular. Cosa que se debate en el Congreso sin escuchar a nuestro pueblo. El lunes pasado hablábamos de siempre con una oreja en este pueblo. Parece ser, casi ya sin sorprendernos, que la actual clase política hace rato, rato largo que ha dejado de poner la oreja en nuestro pueblo. Interpreta, ¿sí? Interpreta, pero desde su pensamiento. También hace un tiempo atrás, el año pasado, en algunas entrevistas, en una de ellas con Segales, ese filósofo boliviano, también nos alertaba sobre esto. Y nos alertaba en particular que, para pensar en el otro, la cultura dominante primero decidió conquistarlo al otro. Y desde ese yo conquisto, dice que yo pienso en nosotros. Suena bastante raro todo esto, cuando nuestro pueblo se expresa en la calle, porque la inflación se ha devorado, lo poco que quedaba de ya del salario devorado por las inflaciones anteriores donde la devaluación se hace, hace añicos el destino y la soberanía de nuestro pueblo y donde cada día que pasa se sigue entregando con la anuencia de la clase política o sin la anuencia de la clase política se sigue entregando nuestra patria a los poderes extranjeros ¿cómo es que no vamos a salir a la calle? a reclamar por lo propio. ¿Cómo es que no vamos a estar del lado de los que luchan? Sabiendo que toda lucha en este tiempo, aunque desprolija, aunque falta de palabras, aunque falta de ropa elegante y aunque falta de verbos altisonantes, toda lucha en nuestro pueblo siempre es justa. Por eso, repetimos, la necesidad de este tiempo es estar movilizados y atentos en este estado de alerta permanente, porque desde ahí van a salir las herramientas necesarias para construir las alternativas por fuera, por fuera de este sistema de gobierno ya vetusto tusto, ¿sí? ya que más temprano que tarde será la única manera de recuperar la soberanía política y justicia social para la alegría de nuestro pueblo. Este es el mensaje de esta semana compleja, intensa, en la cual no ha faltado un solo día la gente en la calle, nuestro pueblo reclamando por justicia, nuestro pueblo reclamando por derechos, a pesar del despliegue fenomenal y hollywoodense de las fuerzas de represión, cada vez con perfiles más parecidos a los países dominantes cada vez con uniformes e herramientas de guerra, seguramente compradas en el mercado internacional de la represión, mercado que orientan las grandes potencias que intentan quedarse con nuestras riquezas, con nuestras tierras, con nuestras aguas y sobre todo para ello aniquilar a nuestro pueblo. Ya fracasó, fracasa en la historia de la humanidad, los pueblos siempre sobrevivimos. Siempre saldremos a dar batalla y siempre saldremos triunfantes. Así comienza Al Gran Pueblo Salud de hoy. así comienza el sonido que pedía patria recién, de al gran pueblo salud por la fm riachuelo hoy viernes 2 de febrero aquí patricia marrelo y alejandro alejandro lucero lo saluda ya estoy con la con una especie de alteración de las palabras ¿no? alejandro saluda a los luceros bueno Hola, patri ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, qué, gracias qué editorial. Por, gracias por la inspiración para esta editorial, gracias por el texto escrito. Bueno, bueno, vamos a salir del laberinto. Vamos a salir del laberinto. Eh, aquí, mientras nosotros estamos al aire, en nuestro movimiento popular en todo el país, está en asamblea eh, por, por una plataforma virtual, eh, recorriendo el espinel de todas las acciones que se vienen llevando adelante en esta hermosa patria argentina que sigue dando batalla. ...a pesar de nos, que nos quieran quitar la voluntad de lucha... ...a pesar de que nos quieran deprimir... ...a pesar de que nos quieran confundir... ...seguimos estando al pie del cañón... ...y preparándonos para las próximas insurgencias... ...y las próximas batallas... Eh, ...por eso hoy estamos en esta especie de clima de, de... ...de asamblea... ...de asamblea, en medio de un verano... ...que no se hubiese encantado que fuese un verano de vacaciones... ...estamos en un verano de bastante batalla... Y para alentar y para acompañar y para aportar como herramienta de batalla a nuestro pueblo ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, eh, el pueblo rechaza, como vos decías, la trampa y está movilizado No vamos a permitir que gobierne la tiranía Ni vamos a mejorar la letra de ningún mamotreto jurídico Hecho para eh, asediar y acechar a nuestro pueblo Por eso vamos a reproducir el programa especial que se es realizó Misioneros de Francisco y la FM Riachuelo, donde realizaron un balance como el que se está haciendo ahora en este momento en la Asamblea Nacional de la Jornada Nacional de Lucha el 24 de Enero, donde la fe popular también jugó un papel muy importante. Para eso vamos a escuchar a Lucas Pedro, que es referente del Movimiento Misioneros de Francisco y Secretario de Cultos de la UTEP, a Karina Maloverti, que es miembro de Cuidadores de la Casa Común Fogata de Punta Raza y secretaria gremial de ATESENASA, y a Esteban Gringo Castro, referente del Movimiento de Misioneros de Francisco. Así también vamos a continuar con el balance de esta Jornada Nacional de Lucha y Resistencia con Movilización. Para ello vamos a reproducir un informe sonoro que nos permite escuchar las voces que pasaron por los micrófonos de nuestra radio la FM Riachuelo y compartieron sus miradas acerca del valor político de este día histórico bien y como siempre, el Noti Enfermes bien, eh, si estás de acuerdo vamos a un temita musical perfecto. y volvemos con el Noti Enfermes perfecto, bárbaro Y tot llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas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 Gracias a las manos hábiles de luzmila comienza el habitual Noti Enfermezcaba. El viernes 2 de febrero, Unidos por la Cultura, realizará hoy, ahora, en un ratito, a las 16.30, ya, en 4 minutos, 6 minutos, un festivalazo cultural contra la ley omnibus y el DNU bajo la consigna. La cultura es necesaria y está en emergencia. Eh, esto va a ser en un ratito y estarán en el escenario Peteco Carabajal, Arbolito, Saga, Las Manos de Filipe, Invisible, Alto Guiso, Juli Lazo, Barbarita Palacios, Javi Casala y Alta Gama. Nos vemos en un ratito nomás ahí en la Plaza Congreso. Allí estaremos. Es importante seguir tejiendo redes con las organizaciones del barrio. Esto sirve para poder cambiar el mundo, para construir este mundo posible con el que soñamos. No sumamos y celebramos que en el barrio se sigan abriendo espacios como estos. A partir del 7 de febrero se abren las inscripciones para terminar el secundario en el Bachillerato Popular Miguelito Pepe. Los requisitos son muy sencillos, ser mayor de 18 años, tener el primario completo y acercarse de lunes a jueves de 18.30 a 20.30 a Brasil 440 San Telmo, Secretaría del Bachillerato Popular Germán Abdala. La inscripción 2024 va a ser desde el 19 de febrero, o sea que tenés tiempo, hasta el 30 de febrero se pueden presentar, volvemos a repetir de lunes a jueves de 18:30 a 20:30. Lo que tenés que llevar es la fotocopia de tu DNI. sino llamar a Mati al 15 67 83 48 37. La educación popular, como siempre, presente y nunca se detiene. Inscripción ...del 2024 al curso de Líderes Recreativos Comunitarios y al Espacio de Recreación Ambiental. Si sos más pequeño, tenés entre 14 y 18 años, podés inscribirte en este curso de Líderes Recreativos Comunitarios... ...que es una capacitación de recreación y coordinación de grupos de jóvenes de 16 a 18. Tiene una duración este curso de 3 años sino también podés inscribirte en uno que dura un año, que es un espacio de recreación ambiental con juegos, actividades en la naturaleza para jóvenes de, de 14 a 16. Eh, las inscripciones están abiertas desde el 15 de enero hasta el 16 de febrero. A partir del 28 de febrero, confirmad tu vacante ingresando a la web. En caso de que no puedas hacerlo, comunícate al 11 70 35 04 49. Va a funcionar todos los sábados de 9.30 a 13.30 en Avenida Cantilo y La Pampa En el barrio de Núñez, Complejo Puerto Pibes Si sos estudiante universitario, estudiante de profesorados, profesora o educador popular Forma parte de los bachilleratos populares el barrio de Agronomía, Barracas, Bajos Flores y Parque Patricios están convocando a estudiantes universitarios para formar parte del eh, equipo de profesores de los bachilleratos populares. Eh, escríbinos a info@interbachi.com.ar o llámanos al 11 62 76 35 44. ...o al teléfono 11 58 44 67 44. Bachilleratos populares de Somos Fuego también buscan educadores y educadoras. Desde la organización Somos Fuego de la CTAA... Estamos buscando educadores y educadoras para el ciclo lectivo 2024. La convocatoria está orientada a cubrir las áreas de lengua y literatura. También matemáticas, ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias naturales, idiomas y educación popular. En los bachilleratos populares de jóvenes y adultos, Alberto Chejolán de la Villa 31 y Miguelito Pepe en San Telmo. No percibimos salario por nuestra labor docente. El reconocimiento salarial y el financiamiento integral de estos bachilleratos nuestros es una de nuestras históricas demandas al gobierno de la ciudad. Si te interesa sumarte en la experiencia, te pedimos que nos hables a los, a los teléfonos que aparecen en nuestra imagen. Pronto se inician los talleres de formación para los docentes ingresantes. Te esperamos. Repudio a las amenazas recibidas por el diario Sur Capitalino. El jueves 25 de enero, días después de un claro posicionamiento a favor de las luchas populares por parte del histórico diario del Sur de la Ciudad de Buenos Aires, llegó al celular de la redacción un SMS anónimo con amenazas. Che, Sur Capitalino, ojo chicos, me parece que no llegan a los 34 años del periodismo. Ojo, firma Villarruel. El mensaje que recibimos es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información. Ya presentamos la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y esperamos que la justicia investigue y determine quién está detrás de estas amenazas. Martina Noalies, directora del diario, interpretó el hecho como uno de los ataques a la labor esencial de los medios populares y remarcó la importancia de seguir trabajando con un oído en el pueblo por los derechos a la información de los vecinos. No nos van a silenciar, dijo. Como desde hace 33 años, seguiremos haciendo periodismo popular. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos mosquiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. FMR Achuelo, 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan. Contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el paz Apaga la tele, prende la radio de tu barrio FM la Riachuelo 100.9, tu radio Venite si te si te si te a Riachuelo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 FM Riachuelo 100.9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 Y más rodeos les comento Que el mundo en el que estamos viviendo Se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido Señores, déjeme decirles que les han mentido El planeta está mal y muchos ya lo vieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones ya De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás Injusto estar a la educación de hoy en día, esta pasada en repetida, alguna vil filosofía a estudiar importa, pero pa' abrir tu mentecilla que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla después de las manos. Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado. Es un chiste confiar en que existe un gobernante honrado al poder, puede corromper a cualquier ser humano. Capitalismo, socialismo, comunismo practicado, pero el resultado ha sido casi el mismo. El hombre por instinto busca el beneficio propio, guerra eterna, hoy por petróleo como antes, por obvio observa, el Estado hace las leyes, pero bien flanco pasa en barco, con toneladas de droga de los narcos, ¿tú crees que como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el mal no muere, mete, como la tele los maneja como quiere, y en lugar de fichas juegan ajedrez pero con seres fuere. Que vídeo es el infierno para quienes sobran más en ese más allá de donde se previene. Oh. Si debes decidir, es el reloj no seguir, o pensar diferente, pelea contra ti, tu mayor es de mí, y solo a ver lo que los no rayos tratan de esconderte. ¡Muy ahí! Contra los planes que no quieren que se sabe y en una oveja más. contra de pie! Contra los centros que no les conviene que tú pienses en diferencia a los demás. Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es de la venda, no se quiere quitar. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Ahora los ojos estamos hipnotizados con juego, con porno, con las violencias y sus contornos. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. En brotecimiento se llama porque con un pueblo oculto ellos saben que arderían en llamas ya nadie dice ama el mundo está que el racismo vive me atrevo a pensar que casi igual que antes inclusive USA y Europa humillando a los emigrantes que entró para llegar a su tierra con la ropa rota sin pan para meterse la boca esa es la edad moderna una misma mierda gota en otra copa trabajo escaso países subidos en el fracaso y Estados Unidos derramando el vaso mientras la religión sigue destruyendo a su paso y el intelecto con su plan perfecto para torcer a los brazos la publicidad te induce a que abuses comprando porquería, que en tu economía no se producen ni utilizan. No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cogea. Habrá lo sobre y vea, que las cosas que hacen en la pista, droga y sexo dominan al mundo como un futbolista. Su balón cuando ensaya su truco en el callejón donde nacen los sueños que se van como hago el conadón. Antes falta valor y no lo digo por rimar porque rimar no es don como si lo es con corazón rimar me tendrá que matar. No escribo más pasajes, aunque habrán matado al mensajero, pero no al la mensaje. La niña es así, debes decidir, se si arroba en no seguir, o pensar diferente, pelea contra ti, tu mayor MP, y sabe la lo que nos traen y tratan de esconderte. ¡Weeey! ¡Levántate! Contra los clanes que no quieren que se atabe y convertirte en una oveja más. ¡Ponte de pie! Contra los centros que no les conviene que tu piense diferente a los demás. Tú piensas que se mataron a Kennedy, no puede cualquiera con real que quiera asesinarte a ti. Junto ahora, justo aquí, mientras me estás escuchando a mí, mientras te estás diciendo activismo que sí. En conclusión, hay intereses que están manejando a los mandatarios que a su vez están gobernando. Desde el planeta tierra, para todo el que me está escuchando, ese fue Cáncer Vero reportando. Ese fue Cáncer Vero ha parecido con la reloj rober pura la vida es así es respétese se revanta seguimos o porcho diferente pero no porfi que no soy yo que andas contra los planes que no quieren que seas ave convertirse en una oveja más contra el contra los santos que no la convienen que tu piensa es diferente los demás un día más un día menos en el barrio millones de personas de todo el continente africano viven en barrios Buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, está el sol todavía radiante en la ventana, pero aún así ya estamos promediando nuestra tarde-noche. Acá en esto que es Al Gran Pueblo, saludo nuestra décima temporada por el aire de la FM Riachuelo. Después de una semana súper movilizadora y reencontrándonos, porque mi vocecita no estuvo la semana pasada, pero se tuvieron el agrado de escucharla ella, mi compañera que está hoy llevando el programa adelante conmigo. Bienvenida, Patric. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bueno, y un programa muy, muy cargado, con mucho debate, con mucha reflexión, con mucha conversación sobre los temas que nos preocupan a todos, ¿no? Porque son los temas que hacen que podamos planificar una vida en la que podamos vivir con dignidad, ¿no? Alimentándonos como debemos alimentarnos y armando proyectos ¿no? vitales para nuestra existencia, como puede ser trabajar, estudiar, viajar eh, y hacer nuestras actividades y, y organizarnos en esas actividades colectivamente. Sí, no, y no, no correr siempre detrás nada más que del de plato de comida. Eh, y así es que sí, en todas nuestras unidades políticas no tienen descanso, así como este programa tampoco, esta radio tampoco. Eh, darle un fuerte abrazo a los compañeros que también movilizaron en las otras provincias. Eh, que nos mandan todo el tiempo Tenemos ahí un grupo donde Vamos viendo el laburo día a día Bueno, bajo el rayo del sol Ni hablar, no queda otra porque estamos en, en verano Pero los compañeros de Misiones De Pozo Azul Sí, de La Paz, Entre Ríos De Concordia, de Salta Tucumán Bueno, los compañeros también de, de La Costa De Pipinas De acá nomás, de, de Avellaneda La Carpintería, Cerly Todo lo que está funcionando y con los que ya seguimos codo a codo, obviamente a todo lo que es eh, las unidades eh, territoriales acá en La Boca y nada, abrazarlos fuerte saber que nos estamos acompañando cuando nos escuchamos cuando nos mandamos un mensaje, cuando visitamos los espacios de los otros compañeros la verdad que no queríamos dejar hoy específicamente de saludar a los compas eh, y, y, y la felicidad de siempre encontrarnos luchando en la calle pero obviamente la tristeza de tener que hacerlo y de tener que eh, ir a sabía que nos escuchen, ¿no? Sí, eh, hoy en el Gran Pueblo Salud vamos a seguir analizando la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia. Para eso vamos a reproducir fragmentos de un programa esp especial que se hizo el viernes pasado, acá en la FM Riachuelo, realizado por el Movimiento Misioneros de Francisco, en el que se siguió el balance de la Jornada Nacional de Lucha el 24 de enero, y se analizó que la fe popular jugó un papel muy importante en esta movilización. Por eso vamos a escuchar las voces de Lucas Pedró de Misioneros de Francisco y, y Secretario de Cultos de la UTEP, de Karina Maloberti, que es miembro de Cuidadores de la Casa Común, Fogata, de Punta Raza, y del Secretario Gremial, de, y ella es Secretaria Gremial de Atecenasa, y además de Esteban Gringo Castro, que es referente del movimiento también Misioneros de Francisco. Así es, una nota que ya hemos escuchado, bueno, la, la semana pasada, el 26 pero muy, muy piola de rescatar y que pueda volver a escucharla porque tiene reflexiones muy, muy certeras de, de seguir ¿no? en lo que es la fe, eh, la lucha en la calle y seguir con eso. Y también vamos a continuar con el balance de la Jornada Nacional de, de Lucha y Resistencia. Como decíamos, vamos a reproducir un informe sonoro que nos permite escuchar las voces que pasaron por los micrófonos de la FM Rachuelo y compartieron sus miradas acerca del valor político de este día histórico. no Es un informe donde vamos a escuchar todas las voces de los compañeros que estuvieron en la calle, eh, muchas que ya conocemos, pero somos los que ponemos el pecho y vamos a seguir defendiendo lo que nos corresponde. Eh, y como siempre, como cada lunes, como cada viernes, que también nos escuchan de, de 4 a 5, nuestro noto informe cava con toda la actualidad de lo que es eh, la ciudad de Buenos Aires. Sí, es importante tengan en cuenta que hay un montón de actividades más allá de las actividades militantes, las actividades políticas, las movilizaciones, el estado de alerta en el que está nuestro pueblo. También hay momento para el esparcimiento, para la recreación. Entonces, utilicemos el Notinferme Escaba para enterarnos qué propuestas nos ofrece la ciudad para poder eh, tener esos espacios de esparcimiento. Bueno, y ahora seguimos con el, con el programa, pero no dejemos de saludar a nuestros compañeros que que ni siquiera están descansando, pero le mandamos un abracito, estamos nada más que reducido el grupo, pero están todos laborando para esto. A nuestra querido Lucas Miraglia, a Lu, son el equipo Lu y Lu de, de pre y postproducción, a Ausi, Barbie, Ale querido, Martín, que siempre está ahí apoyando del otro lado, Uh, no podría ser, obviamente, posible este programa sin la técnica del otro lado. JR, muchísimas gracias por acompañarnos también. No me quiero olvidar de nadie, Patria, dime. Sí, bueno, JR, ya te vamos a bajar el pendrive porque estamos a full ahí con tu pendrive trabajando. Y bueno, y los compañeros de la Unidad Política, Política Territorial de La Boca, los compañeros de Avellaneda, los compañeros que día a día no solo escuchan el programa, sino que aportan elementos de análisis y de formación política para que todos debatamos y conversemos sobre los problemas que tenemos en común. Así que sin nada más que decir y con mucho, mucho por escuchar, seguimos y nos escuchamos mientras van poniendo la paga, como dice Martín. Seguente com tudo isso...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 Yeah. No vamos a parar uh -huh. La luz que nos alumbra Nunca se va a parar. Como no tá fazendo com laguna pai, essa toda, verdade. Porque eu sonho com isso, oma, é somente todos de te atacar eco de saber se não for real bagabundo, assim não te enfermes, cava. a los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue, más información en buenosaires.gov.ar barra dengue, Buenos Aires Ciudad FM Riachuelo 100.9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 emprendimiento comanche fábrica de pastas muchas pero como el emprendimiento de comanche ninguna sorrentinos nioquis canelones y mucho más elaboración propia sin conservantes químicos ni adictivos varias promociones precios populares. populares hace tu pedido al 15 39 22 55 97 ¡Ay, me olvidaba! También Delivery. El Enfoque. Un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es, y es el, el otro. Otra. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados. De 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. En en el enfoque. ¿Ya estamos grabando?